Campero Alguien ¿la? de campo Alguien de campo que me diga si esta ha sido la primera de lado O en enero, o en enero el, eh, y Por ahí capaz es que más, te sabe decir ¿eh? Es más, eh, yo creo que el que tenemos en línea Me parece que, que capaz que te de, lo dice Además de abogado, y eh, abogado campero eh, eh, Seguí, eh, sin duda eh, Hombre, hombre eh, va, anda caballo Anda claro. sí, ¿cómo? sí, sí eh, además, eh, Y el asado que hace Bueno, no, nunca tuve ¿No tuviste el, el gusto? Ya va a tener uno. Nunca tuve no, no, uno. nunca tuve el gusto. No, no. Eh, vamos a saludar al doctor Marcelo Archeri, eh, que está va a conversar en un rato con nosotros. Eh, Marcelo, Guillermo Tenaglia, Beto escuchante saludamos. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Guillermo. Y decía Beto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo bien, estás? Muy bien, muy bien. Eh, la, esta helada, que, que, que dicen bueno, algunos que heló al, al, ayer o antes de ayer, ¿es la primera del año o, o hubo alguna, alguna por enero? No, en enero me parece que no, no pero no. algunas anteriores ha habido, pero se ha sectorizado. En algunos no, no. Eh, lugares se asentó la helada y en otros ha habido un rotido fuerte. No, no, no. Pero ya ha, ha ocurrido varias. En varias, varias heladas en el año. Mira que eh, eh, bueno, bueno, bueno, ahí está, viste el dato preciso. Bueno, eh, el es un lujo. Lo, lo de hombre de campo es verdad, lo de claro, hombre de claro, caballo claro. también, y está lo claro. de hombre que hace muy bono avanzado también. Claro. Claro. Bah, eso lo digo yo. Y algo hay que aprender <risa> muy bueno bien bueno marcelo eh, te convocábamos porque eh, conocíamos la, la noticia de que la cámara ha desestimado eh, el juicio abreviado y ha anulado las la sentencia contra eh, luciano jauregui ver eh, por por la muerte de, de simón así es ¿Sí? bien contanos contanos detalles por favor Bueno, mirá, eh, esto, eh, recién hace rato me llegó la notificación uh -huh. de que no alcanzó a leer los fundamentos de la resolución. Lo que sí, eh, la resolución, como decís, hace lugar al recurso que se planteó oportunamente por el particularificado, eh, eh, declara eh, la inconstitucionalidad del artículo 402 del Código Penal, eh, desestima el acuerdo que hicieron la Fiscalía y el imputado en no cierto punto juicio y anula la sentencia de dictada por Pocorena que aceptaba eh, el juicio abreviado y eso agranda que es exactamente lo que dice la sentencia en su parte dispositiva eh, los fundamentos eh, no te puedo decir de lo que dijo eh, en cuanto a la inconstitucionalidad pero el tema central acá es que el artículo 402 del código penal el código procesal penal eh, expresamente el eh, el particular del dictado no puede este, oponerse al juicio abreviado. Mm -hmm. eh, lo que yo considero que eh, de las leyes que te notifican, te comunican eh, de, a la víctima en la situación del proceso, en estado del proceso, eh, se da con los dientes contra este artículo, porque para qué vas a comunicar o vas a notificar a una víctima cuando eh, el código de procedimiento te está prohibiendo intervenir. Pero no te pide intervenir en particular explicado en la apelación de la sentencia. Sí. Eh, el particular entregado puede, que es lo que hicimos nosotros, nos pusimos al, al abreviado, al acuerdo, y después el juez eh, directamente eh, dictó sentencia aceptando el abreviado firmado por la fiscalía y por el eh, imputado, y eh, ahí apelamos. Y la Cámara este eh, recetó y declaró en un fallo, Eh, eh, novedoso, eh, la inconstitucionalidad del 402 del Código de Procedimiento Penal. Ahora, Marcelo, eh, se reinicia de nuevo eh, o sea, la continuidad, hay que poner una fecha para el juicio. No, el expediente se ¿No? va a ir a, no lo no leí, pero creo que se va a ir a otro juez correcional eh, eh, donde continuará el, el procedimiento. Y ahí hay varias eh, posibilidades que, bueno, eh, cada cual toma su, su ruta, viste, su camino. O sea que es, sí, bueno. es, es como barajar y dar de nuevo. Y sí, sí. o sea, inclusive el, el, el defensor o el imputado puede tener alguna opción que puede optar en este momento, que no, no corresponde que yo me playe mucho sobre claro. las posibilidades, porque es un juego de ajedrez, viste. Seguro. Este, cada cual mueve su ficha y vos la ficha para el que te, te va, así uh -huh bien, eso va a pasar acá en Tandil o, o la derivación no, puede ser puede no, pasar ahora algo, porque ahora el expediente todavía tiene está en cámara queremos uh -huh. eh, ver qué, qué, qué actitud este, hace el diputado ¿no? Claro. yo no no puedo decir claro. qué lo que piensa qué lo que va a hacer uh -huh. eh, así. Pero decías... y acuerdo a Pablo, lo que haga él haré, se hará el particular dictado uh -huh. Pero eh, el, vos hablabas de que tiene que pasar a otro juez correccional ahora. Y sí, yo entiendo que sí porque claro. ya el, el que dictó una sentencia no puede tratar otro otro otro, claro, otro claro. tema sobre el expediente. Claro, claro. O sea, y ahora tu, tu trabajo, digo, es eh, eh, volver a fundamentar, digamos, tenés que tenés que nuevamente aportar la prueba eh, y para, para para el juicio o el, o el expediente... No, no, sea, no. Vamos, ¿no? vamos, vamos, vamos por tanto y eh, acá nosotros en su momento ofrecimos prueba el mm. expediente está ya eh, o sea, no no me parece que los no, próximo prueba porque ellos creo que salieron con el directamente con el juicio verde y ¿Sí? claro. si estos si estos eh, eh, estos temas eh, lo toma y continúa Bueno, irá otro juzgado este, competente porque este ya tener ya la Cámara uh -huh. tiene que haber removido por el hecho de dar mi opinión uh -huh. y este, tiene que darle el curso de procedimiento. El si me da curso de procedimiento citará 338, no sé que uh -huh. se ofrezca la prueba o lo que lo que corresponda a criterio o la opinión que haga el, el, el defensor con respecto al a diputado. Yo no me voy a meter a hablar porque puede haber distintas salidas que yo no no debo opinar por ahora. Claro. Bien, bien. Eh, él, él está en, en libertad. Digamos. Sí, sí. Él ¿Eh? está escarcelado. Él ¿sí? está escarcelado. Digamos, eh, ¿Su situación procesal va a ser la misma o vos podés eh, apelar también eso ahora a partir de... de sí, bueno, razón? eso tendría que decidirlo la fiscalía. O sea, yo puedo decidir algo, pero este eh, calculo que la fiscalía tiene que decidir algo o no. Entonces veremos a ver qué... qué, a ver, qué, qué un... O sea, eh, según lo que diga yo, voy a decir según lo que diga mi cliente, ¿viste? Claro. Si me diga pues, diremos o no diremos nada, no sé, depende de lo que quiera el papá del, del fallecido. En otras palabras, cuando quede firme la resolución de la Cámara, ahí sí la justicia debería retrotraer lo que es la situación de Jauregui Hubert antes a lo que a lo que fue el juicio abreviado y el resultado, al fallo de ese juicio, ¿no? Que, que, que él tenía condiciones detenidas. Eh, claro. Mira, han pasado cosas que, por ejemplo, la excarcelación está... Claro. Eh, Eh, eso tendrán que ver porque de acuerdo a lo que existía estarán en condiciones de, de tener el beneficio pero claro. bueno ahora veremos a ver qué va a ocurrir desde eh, acá para adelante cómo se va a mover cada uno dentro del procedimiento Bien. yo eh, hasta que no quede firme como dijiste vos no claro. voy a decir nada obvio ¿Viste? Mm. obvio Entonces, pero no yo, va, el particularificado. yo soy un patrocinante particularificado seguro lo importante es que eh, les dieron la derecha a, al planteo que ustedes hicieron, eso eso sí es clave. Sí, es un tema novedoso, porque ahora lo, en el futuro va a da, dar mucha tela para cortar en todos los aspectos que esta es una causa, pero claro. hay 50 causas o, o 100. Sí, sí. Genera, genera un, un debate doctrinario importante. Muy bien. Bueno, eh, me queda dando vueltas lo del tema de la situación digamos claro, de Javier Iber, claro. porque eh, los, los particulares danificados... No Disculpenme, yo en este momento, ni una coma. No, no no, no, no, no, no, por supuesto, pero digo, eh, pensando que sí, claro. eh, lo enojado que estaban digamos los, eh, los, los papás de, de Sebastián cuando fue escarcelado, Eh, sí, sí, claro. que van a pedir, yo creo que van a pedir. ¿no? Y van a pedir, sí, sí, no la situación. Ninguna duda. Bueno, será Igual, igual tiene que quedar firme, no, sí, claro. no te lo puedo claro. no te lo puedo decir todavía porque no no me ha dicho nada y bueno, de todas maneras hay que esperar a ver qué qué lo que ocurre, viste como como cada cual mueve su ficha como un tablero de ajedrez. ¿no? Mm, es así, es así. Eh, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Gracias, nos vemos. Muy bien. El doctor Marcelo Archeri. Eh, ahí, eh, o sea, sin, sin ser abogado y sin eh, ser técnico eh, o especialista, pero claro, eh, ¿por qué eh, la cuestión de, de quedar firme? Eh, porque en este caso, puntualmente, tras lo...